El Hotel Huerto del Cura ha organizado un evento de carácter benéfico donde cada año se va a apoyar a una entidad que destaque por su labor social. Este año tendrá lugar el próximo 28 de abril. Será la gala de Bienvenida al Verano en beneficio a macmac a la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama. Para conocer más detalles de esta iniciativa, contamos con la directora del Hotel Huerto del Cura, Eva Verdú, a quien saludamos. Muy buenos días, Eva. Buenos días, encantada de saludaros. Bien, pues ¿en qué va a consistir esta gala? Bueno, el próximo 28 de abril, eh, por primera vez en el huerto del cura, haremos la gala de Bienvenido al Verano, eh, con la idea de que cada año podamos eh, tener esta esta gala y ofrecerlo a nivel benéfico a alguna asociación. Eh, consistirá... Este año la gala es en beneficio de AMACMEC, como como has comentado, y vamos a desde las 8 de la tarde aproximadamente hasta las 12 de la noche nuestra zona de la piscina, recientemente también remodelada, con lo cual la damos también a conocer al público de, de Elche. Crearemos eh, a lo largo de toda la piscina diversas estaciones gastronómicas, Eh, para que los asistentes puedan probar productos de la zona y productos del huerto del cura que hacemos en todos nuestros eventos, junto con un con vinos, quesos, habrá música en directo, y luego a, a última hora serviremos unas copas en beneficio para la asociación, para MacMED. En fin, al final lo que queremos es que sea una cita social, que la gente disfrute de la gastronomía, de, del entorno de huerto del cura, ayudando a mag y pasen una, una tarde ya muy cerquita al verano bien pues cómo es la entrada quién puede asistir a esta gala benéfica y qué hay que aportar pues al final lo hemos abierto hemos hecho un, una gala que pueda venir cualquier persona está cualquier persona que se apunte Nosotros hemos hecho una publicidad en el cual hay un código que simplemente se tiene que apuntar y asistir o ese mismo día pueden venir y en la puerta también tenemos un punto de venta de entrada, sino si al final se deciden a última hora viniendo aquí también pueden comprarla. El precio será 30 euros. Hemos puesto un precio realmente muy muy competitivo para que pueda asistir todo, todo el mundo que desee. También al huerto de cura, a la recepción nuestra del hotel, y allí directamente también estamos vendiendo entradas. Bien, pues eh, es una, un evento que se hace en la piscina aprovechando su remodelación. ¿Qué obras se han hecho en el Hotel Huerto del curay por qué? Nada, simplemente se ha remodelado, se ha remodelado la, la piscina, la misma que teníamos. Bueno, pues al final eh, ya tenía 50 años la piscina desde que se inauguró el hotel y hemos hecho una pequeña remodelación pues para adaptarla a las necesidades que tenemos ahora. Estamos viendo desde AETE, la patronal de Empresas Turísticas de Elche, que los datos de ocupación están siendo buenos en lo que llevamos de año. y Sobre todo hemos visto buenos datos durante la Semana Santa y un mes de marzo también excepcional, por Futur Moda y por alguna la media maratón. ¿Esto se está notando en el Hotel Huerto del Cura? Sí, correcto. Tanto en Huerto del Cura como por Jardín Milenio, como por Telche... Los tres hoteles de, de la compañía Porto Hotels que tenemos en, en, en esta ciudad, al igual que el resto de hoteles de la ciudad, lo han notado. Eh, la verdad es que cualquier evento eh, deportivo que se hace en la ciudad eh, hemos, ha coincidido la Semana Santa por el medio. Mm, los clientes han contado con la Plaza delche Elche… ...y la verdad es que estamos teniendo buenas ocupaciones... ...en ese sentido estamos muy contentos... ...esperamos que la temporada de verano... ...pues se mueva en la misma línea. ¿Y qué turista es el que nos visita? ¿El nacional, el internacional... ...¿qué estáis viendo? Al final eh, podríamos decir que un 70% es... ...por lo menos en nuestros hoteles... ...un 70% es nacional y un 30% internacional... ...el cliente francés... ...cuenta con el huerto de cura de manera habitual y ahora estamos recibiendo de este país muchísimo cliente. Pero al margen de los turistas, este hotel también tiene, por la iniciativa que nos ha explicado, tiene una componente social. ¿Va a tener más presencia en la ciudad el Hotel Huerto el Curá? ¿Esta gala benéfica de bienvenida al verano va a ser la primera de muchas iniciativas sociales? Yo entiendo que sí, ¿eh? Yo entiendo, o sea, lo que quiere el huerto del cura, el huerto del cura cuenta con la ciudad y la ciudad cuenta con el hotel huerto del cura. Entonces, eh, hemos querido, pues este año, que sea la primera gala de bienvenida a nivel benéfico y yo entiendo que sí, que seguiremos colaborando a este nivel con distintas asociaciones. ¿Y por qué se ha escogido a MacMec para esta primera edición? Bueno, pues al final eh, hablando con las propias personas que componen esa asociación, que la verdad es que desde aquí queremos eh, compartir para darlo a conocer, porque es un lugar de encuentro entre personas que, que han pasado esa enfermedad, pueden, eh, allí pueden hablar de cualquier tema, nos nos ilusionaron con su proyecto, ellos ellos están abiertos a cualquier persona y y hemos decidido este año empezar con con este con esta asociación. También ha contado que van a tener música en directo, qué artistas, qué criterio es el que siguen para seleccionar a los artistas. Bueno, de momento vamos a dejarnos sorpresa, no vamos vamos a crear un poquito de de, de ilusión para que venga la gente, habrá música en directo, habrá que creemos que puede llegar a todos los públicos que vengan esa noche. Y um, al final va a ser un primero empezaremos con una música más tranquila para que nos acompañe y amenice ese cóctel gastronómico que vamos a dar y luego ya pasaremos con algo de música un poquito más movida para pues eso para que crear un buen ambiente y, y disfrutar de, de, de combinados dentro de, de la gala. El Hotel Huerto del Cura sin duda es uno de los más emblemáticos por estar encajado en el palmeral histórico de la ciudad eh, y por eso eh, es uno de los más cotizados por el turista, pero también por el ilicitano. ¿Siguen apostando los ilicitanos e ilicitanas por este enclave para sus ceremonias, para las celebraciones? ¿Van ustedes a cambiar esa política o seguirán fomentándola? Por supuesto, nosotros vamos a seguir fomentándola. Estamos encantados que el público ilicitano cuente con nosotros y nosotros mismos, ¿eh? o sea El hotel siempre está abierto a la ciudad. Vamos a seguir fomentándolos. Eh, que sea un, un, un lugar donde el, todo el público ilicitano cuente para celebrar los días más importantes de, su, de sus vidas. Cuando nos referimos a, a eventos sociales como celebrar una boda... Después seguimos fidelizando a estos mismos clientes que vienen para los bautizos, para las comuniones. Nosotros, eh, por supuesto que vamos a fomentar y seguir contando con el público. De, para nosotros es muy importante. En estos momentos, ¿la situación del sector cuál es? ¿Es buena? Sí, en principio eh, nosotros ahora estamos contentos. El turismo está pasando por un buen momento. Después de los años anteriores que hemos sufrido, ahora parece que estamos recuperando unos niveles eh, realmente buenos. Pues que continúe así y que el hotel siga imbricado en esta ciudad, como ha estado en estos 50 años. Gracias, Eva Berdú. Nada, gracias a vosotros. Un placer acompañaros.